¿Cómo estás, Pablo? ¿Buen día? Buenos días, Jorge. ¿Recuperaste la voz? Sí, por suerte, sí. Por suerte, sí. ¿Cómo andas? Estamos volviendo a la normalidad, lentamente. Bueno, bueno. Sí, nos tuvo mal traer, nos tuvo mal traer el tema de las cuerdas bucales y del refrío, pero bueno, este, esos, esos cambios eh, de transición entre el verano y el otoño, y algunos días de calor y otros días de frío, y complican un poquito. ¿Cómo estás vos? bien por suerte mira en, en la Argentina cómo está Buenos Aires todavía en la Argentina cómo cómo está Buenos Aires nubladísima nubladísima con sí. nubes eh, sí pero mira el, hubo un, esto tuvimos un veranito acá no sé por cuánto tiempo va a seguir pero incluso el fin de semana largo que el que en la semana de turismo acá se llama Semana Santa mm. pero fue un, un es como si el país estuviera rebosante, hubiera estado rebosante de plata de de, de bienestar de de, de todo todo bueno todo lindo o sea que Mar del Plata por ejemplo la zona de las playas tuvieron récord de público yo no te tengo exacta la cifra pero creo que entre 2 millones y medio y tres millones de personas se desplazaron eh, más o menos toda la casi toda la población de Uruguay se movió en la Argentina eh aprovechando la, la, lo que se llama acá Semana Santa. Eh, y realmente eso no, para nada condice en la apariencia con lo que está pasando en la Argentina en materia económica, ciertamente, ¿no? Pero esto su, supone también eh, exhibir los, los, las contradicciones también de una sociedad absolutamente eh, fraccionada, eh, dividida, donde obviamente los que se desplazaron fueron obviamente la, el segmento socioeconómico de mayor poder adquisitivo, y especialmente también porque acá se dio algo eh, que tuvo éxito en su momento, yo diría que tuvo bastante éxito, que fue una de las pocas, a mi criterio, medidas acertadas del gobierno, que fue lo que se llamó el plan previaje que significaba para aquellas personas que compraran pasajes, o invirtieran en hotelería, etcétera. etc., eh, pensión en diciembre del 21, esto ya no tiene vigencia todavía, pero se lo plantean, eh, se plantea reflotarlo, eh, pero te devuelve el gobierno, te devuelve el 50% o el 70%, depende de si sos afiliado al PAMI o no, lo que gastaste en inversión en determinados lugares de turismo, para que vuelva a, a, a operar en materia de turismo en la Argentina. Obviamente no, no aplica a los que compran pasajes al Uruguay, ni mucho menos. Y esto determinó un, un fuerte movimiento turístico prácticamente durante todo el verano. Pero bueno, este fue la, la, el, el, la frutilla de, de una torta que no existe, Pablo, déjame déjame sí. consultarte antes de que te, te vayas del tema. ¿Y la presencia de extranjeros se notó? Sí, también. Pero ¿Fue, import ¿Fue importante? En, pero, escúchame, hubo cola de autos del Uruguay en los cruces sí, sí, que sí, sí, tar tardaban sí. eh, horas en, en cruzar la, los pasos fronterizos. Eh, vos no sabés la cantidad de brasileños que, que hubo en, en, las, en las calles de Buenos Aires Eh, vos escuchabas hablar si ¿no? si sí, sí, te descuidas más portugués que castellano. Eh, realmente, porque eh, dado la, el absurdo del de, tipo de cambio que tenemos nosotros, eh, la la diferencia de cotización es notable, y para los extranjeros, Argentina se vuelve una una pichincha, justo a la inversa de lo que nos pasa a nosotros cuando via viajamos al Uruguay o a Brasil, por ejemplo. Pero eh, sí, la respuesta es absolutamente sí lleno de extranjeros. Eh, vos veías en los restaurantes, <coughs> si te descuidas, en ciertos restaurant de cierto nivel, veías más más extranjeros que que nativos. Mm -hmm. Es así. Bueno. Pero bueno, como como todo pasa, Jorge, ese fin de semana largo a pleno pasó y hubo en después de esto una una andanada de rumores eh, en el medio de un hecho casi Casi enternecedor, como fue el nacimiento del hijo del presidente, Francisquito. Francisquito y también sí. la declaración del presidente que en esos días se ocupaba de cambiar pañales. Eso fue absurdamente enternecedor. Ese. Eh, lo, lo de Fernández ya no tiene calificación. Pero en estos últimos días, Jorge, recrudecieron numerosas versiones. En el sentido que el pasado lunes 18, el lunes 18 hace nada más que cuatro días, pero acá en la Argentina los días pasan volando, se iban a producir quizás importantes decisiones por parte del presidente. Se hablaba mucho, incluyendo una esperada rebelión contra, contra su jefa, <coughs> contra Cristina, se hablaba también de algunas medidas efectivas para detener o morigerar la inflación, después se voy a comentar algo al respecto, se hablaba también de cambios de ministros, de sacarse de encima aquellos funcionarios K que lo molestan y que están puestos en, en oposiciones vitales, especialmente donde se maneja mucho dinero, donde hay cajas, hay funcionarios kirchneristas, especialmente de la Cámpora, que es la organización que dirige eh, Máximo Kirchner. Pero vos sabés que todos esos rumores que se dieron con mucha intensidad, fracasaron. Nada de eso ocurrió. El presidente el lunes pasado, el lunes 18, con un con una expresión muy adusta, acompañó al ministro de Economía en una esperadísima conferencia eh, de prensa. Un, esper un esperadísimo discurso, ¿no? ¿Y qué hizo el ministro? Anunció que nuevamente lo que se llama un plan platita 2. Eh, ¿Por qué plan platita? Porque en su momento, antes de la elección del fin del 21... Eh, uno de los ministros del kirchnerismo dijo que había que darle platita a la gente para que los voten y se llamó plan platita porque vos sabés muy bien que para revertir los resultados de las, el, de las primarias eh, distribuyeron regalaron plata a lo loco a través de lo que se llamó eufemísticamente ese plan platita bueno, reeditaron el plan platita 2 o sea, le anunciaron ahora bonos para los sectores más desprotegidos, que en realidad no resuelven esencialmente nada a consecuencia que tenemos, y ya te voy a comentar, una espiral, espiral espiralizada perdón uh -huh, escutio, uh -huh. inflación y que plantea también numerosas incógnitas, en especial respecto a este plan platitado, Jorge. ¿De dónde va a sacar el Estado la plata para solventar estos bonos, que no tiene un peso partido por la mitad? Habló el ministro, dijo algo al presidente, pero en el vector económico, en lo que se llaman las, los anuncios, ya sea económico y también político, no pasó más nada. El ministro de Economía partió raudo a Washington para pedir perdón nuevamente por no cumplir con el recientemente acordado acuerdo con el Fondo, Y el presidente volvió a lavar pañales. Un, un párrafo aparte, lo del ministro de Economía, que hace 10 minutos, digo 10 minutos porque fue creo que ayer a la noche, protagonizó un bochorno. En la reunión del G20, el grupo de 20 países del cual forma parte la Argentina, se reunieron los ministros de Economía del G20. Pues bien, cuando eh, dentro del grupo este eh, forma parte eh, Rusia. Cuando entra el ministro ruso a la reunión, todos los ministros de Economía se levantaron a excepción de Brasil y Argentina. Es decir, hay una. Hay, no entiendo muy bien lo de Bolsonaro, sí lo entiendo porque hay razones económicas, aparte es muy difícil entenderlo a Bolsonaro, pero tiene su, su consistencia en cuanto a, su, a sus objetivos personales. Pero lo de Guzmán es una vez más Eh, complementar el bochornoso eh, cuadro de, de sumisión que tiene la Argentina respecto a lo que es Rusia. Pero eh, después, de esto, después de esto, no en la semana no pasó nada demasiado importante, a excepción de el aspecto judicial. Y el aspecto judicial tiene que ver, Jorge, lo hemos hablado muchas veces el ex, ex, exclusivo prácticamente objetivo de Cristina Kirchner que es sacarse encima los 12, 13, 14 juicios que tienen encuados y que le en un país normal ya la tendrían presa. Y la intención en este caso eh, para afianzar su política de cooptación del Poder Judicial era dominar lo que se llama el Consejo de la Magistratura que es el organismo del Estado que eh, designa y a su vez sanciona a los jueces. Básicamente es un poder sobre el mismo Poder Judicial. Eh, hubo un ajetreo, no te voy a eh, entrar a contar los detalles eh, jurídicos, pero eh, una conformación anterior del Consejo de la Magistratura, hasta hace diez minutos, eh, le daba poder al, al cristianismo para... Mm, dominar ese ese espacio. La Corte eh, modificó a través de una resolución, una acordada en la propia Corte, que el sistema no era válido y obligó al, al, al Consejo de la Magistratura a asumir una nueva dimensión con más consejeros, lo cual le hacía perder eh, dominio a Cristina. Uh -huh. eh, se resistió Cristina ese fallo, eh, protestaron, dijeron que era inconstitucional, etcétera, pero a pesar de de la resistencia del cristinismo, privó por una vez la institucionalidad, y pese a esa resistencia acá, la corte, el presidente de la corte asume la presidencia del consejo de la magistratura, y vuelve a funcionar con veinte miembros que es lo que era la constitución original, y que fue modificada incluso por Cristina, para poder dominarlo. De esta forma, El presidente de la Corte quedó al frente del Consejo y eh, a Cristina le entró una urticaria muy, muy grande. En este sentido, eh, todos los cañones estaban apuntados a decir que eh, lo que dispuso la Corte de modificar el Consejo no era válido. ¿Pero qué pasó? Hace dos días, eh, dos, tres días, súbitamente, Cristina se olvidó de esa reacción y aceptó el fallo de la Corte, y ¿qué hizo? Para conseguir un consejero más, y no te no te cuento los detalles porque sería eh, aburrido, para conseguir un consejero más, como uno de los consejeros tenía que ser miembro del, del Senado, ella hizo súbitamente partir su bloque de senadores, y dijo, no, ya no es más un solo bloque, ahora son dos bloques, y entonces como le correspondía a uno por la minoría, Con, al haber partido eh, su bloque, que era mayoritario, lo transforma en minoritario y por eso robó prácticamente un consejero. Así es, Cristina. De modo, de, de modo tal que por ahora se está discutiendo esto, no se sabe qué va a pasar, pero básicamente ahora la designación de ese, de ese consejero robado todavía estaremos. Me estás escuchando, Jorge, ¿no? Sí, sí, te estoy escuchando y me estoy asombrando, ¿no? Este cada semana que pasa uno se asombra un poco más porque se se se se, se maneja, se, eh, se respeta de manera tan diferente el funcionamiento de la justicia allí en Argentina que acá que hay cosas que en nuestro país son inimaginables como desde el ámbito político, se, se incide tan directamente en todo lo que tiene que ver con, con la justicia, que se supone que es un poder independiente, ¿no? Mira, eh, vos dijiste algo que es muy acertado. Todo lo que está pasando en la Argentina no es imaginable, no en un país excelente como el Uruguay, sino simplemente en un país medianamente serio. Eh, está emergiendo en consonancia con esto, primero. Eh, por fuera de la inflación, que te voy a tirar un número luego, luego pero está emergiendo con fuerza eh, las eh, expresiones de eh, hastío y de rebelión contra todo el sistema político, por lo cual determinó la emergencia también de un personaje de la extrema derecha que es Javier Milei, que eh, va en consonancia, Jorge, con lo que está pasando en algunos otros lugares del mundo de apariciones de eh, políticos que reaccionan eh, diciendo la vieja política no va más, la vieja política no va más y eh, proponen eh, propuestas, valga la redundancia, eh, funambulescas que no tienen soporte técnico ni ni racional pero que a los oídos de aquellos no avisados pueden... Eh, funcionar adecuadamente, porque es el caso, por ejemplo, eh, de las eh, expresiones de derecha que aparecieron, el mismo en Estados Unidos, con Trump, con Bolsonaro en Brasil, con Marine Le Pen en Francia, con Orbán en Hungría, están apareciendo todas estas manifestaciones de derecha y quiero recordar que esas manifestaciones donde prometen la en base a la reafirmación de valores teóricamente republicanos lo que apareció también en, en su momento en la Segunda Guerra Mundial con Hitler y con Mussolini. Esto es eh, así. De modo que no es de sorprender lo que está pasando. Y tampoco es de sorprender, Jorge, esto que está pasando en la Argentina con una eclosión, lo no venimos hablando largamente, de la inflación. Eh, en el mes de marzo apareció el número de, correspondiente al mes de marzo y tenemos un, una un índice que en los bolsillos se notaba permanentemente, pero que en el número escrito sobre papel eh, adquiere relevancia, que es un 6.7% para marzo, eh, que es casi, casi para algunas cosas mentiroso. ¿Y por qué te digo mentiroso? Porque, por ejemplo, en marzo el precio de la carne, que es un insumo, insumo importante en la, en la canasta de alimentación de los argentinos, aumentó en el mismo mes de marzo, más del 8%. Eh, se supone que el mes de abril va a dar no menos, yo no puedo afirmártelo, pero está corriendo el mes de abril, pero ya las mediciones lo están cantando, no va a bajar de 5.5 o 6%. Y esto te lo creo que te lo comenté los otros días, en nuestro último encuentro, una inflación del 6%, 6 y algo por ciento mensual, que se espiraliza, da una, un guarismo para el año anualizado superior al 100%. Y cuando superas los tres dígitos, no porque sea un acto mágico que el número tenga tres dígitos, sino porque ocurrió en la historia, estás en la puerta de una aceleración aún adicional de ese proceso inflacionario, y no quiero mencionar la palabra hiperinflación porque asusta, Tampoco creo que estemos en los albores inmediatos de una hiperinflación. Pero que corremos el riesgo, corremos el riesgo. ¿Me escuchaste, Jorge, no? Sí, sí, te escuché y tenemos que ir redondeando, redondeando Pablo. Simplemente una pregunta. La última vez que hablamos me insinuaste la posibilidad de dificultades de Fernández para poder terminar su período de gobierno. ¿Hoy me sigues diciendo lo mismo? Es que es una incógnita... Es... Te puedo decir lo mismo, pero no hay, no hay ninguna. Pero el, digo, no, no pasó nada nada. No pasó nada nuevo en en, en el tiempo no, que no transcurrió desde nada hasta nuevo, acá. Y sobre todo porque la quienes están más interesados que todo para que Fernández termine culmine su mandato es la oposición. Uh -huh. O sea, a, a diferencia de cuando había claro, gobierno, porque puede no, ser peor necesita. puede ser peor el remedio que la enfermedad también, ¿no? Total, totalmente, pero sobre todo porque cuando la historia indica en la Argentina que cuando hubo los pocos gobiernos no peronistas que había, eran empujados a salir del cargo por el propio peronismo. O sea, fue el caso de Alfonsín, el caso de De la Rúa, etc. El, el, el, la historia lo, lo está demostrando. El, la oposición quiere que Fernández termine su mandato, porque aparte, eh, si sigue el curso de los acontecimientos tal como se viene dando, eh, Todas las opiniones están diciendo que la próxima elección tiene que ser mago para que pueda ser una buena elección el, el peronismo. De modo tal que no no, no, no, hay, pero no, hay indicio ni para una cosa ni para la otra. Como Fernández es absolutamente impredecible y como el curso de los acontecimientos también da lugar, da margen en la Argentina a sorpresas de todo tipo, yo no te puedo decir que eso no ocurra pero tampoco te puedo decir que ocurra y por otra parte por otra parte los analistas yo personalmente coincido con esto eh, estiman que lo que menos quiere Cristina es agarrar la presidencia porque la Argentina está en un pozo y no hay no hay, no hay remedio salvo modificaciones que no están dispuestos a realizar para salir de ese pozo de modo tal que que va a agarrar un hierro caliente que está cada vez peor no creo que no le debe a interesar Pablo Broder, gracias por tu aporte, nos reencontramos en unos días. Un abrazo grande, hasta la próxima y buen fin de semana. Igual para ti, chau chau. Adiós. Frecuencia abierta.